Eh, Matías Membie buenos días, ¿cómo te va? Buen día a toda la mesa, a toda la audiencia. Bueno, eh, Johnny Mole, ¿sí? Kiripal y Cucharín te saludan, por supuesto, ahí está la presentación. Bueno, bueno eh, Matías, eh, ya imagino instalándote en el autódromo para correr esta, esta segunda fecha del TN. Sí, de hecho ayer estuvimos girando un poco, viendo toda la, todas las cosas del auto y bueno, hoy vamos a afrontar otra prueba y vamos a apostar un poco... Un más fuerte de ayer y ver a ver qué cómo se comporta el auto y modificar algunas cosas para para mejorar su funcionamiento cómo te fue en la primera fecha en la plata complicado la verdad que tuve una rotura de un semirre en la serie y me, me perdí todo estar muy más adelante en la final largué 36 con una condición de pista muy complicada porque llovía y bueno, Eh, pudimos avanzar dentro de todo bastante porque eh, se quedaron bastantes autos pero por mérito pasamos poco pero bueno, pudimos llegar a 22 ¿Hace cuánto que estás Mati corriendo en el turismo nacional? ¿Ya es el segundo año o el tercero? el tercero pero con varios, con varios baches en el medio porque el claro. año pasado hasta mitad de año no corrí y el primer año hasta la tercera fecha no, no debuté ¿Y ¿Cuál es la expectativa para este año? ¿Correr toda la temporada? ¿Vas a saltar algunas fechas? No, eh, queremos correr todo el año y ver, a ver, mejorar un poco la, la posición actual, que lo venimos haciendo todos los años, al ranking, y... ¿Por qué no con la esperanza de meternos entre los 10? Porque, bueno, tenemos tenemos un buen auto, un buen equipo, y eh, tenemos todas las condiciones para poder hacerlo, y falta... Falta poder redondear bien un, un fin de semana y una gotita de suerte y vamos, vamos a andar bien. Corres en la categoría más eh, espectacular del país, ¿no? Como, como se le ha llamado a este turismo nacional con su clase 2 y su clase 3. ¿Cómo es la clase 2 del turismo nacional? Eh, la clase 3 por ahí uno lo ve, ve mucho porque es como la, la, la más la más popular de las dos, pero eh, la clase 2 del de turismo nacional también tiene su atractivo. ¿Cómo, cómo es esta categoría? Yo creo que, bueno, hoy en día la categoría está muy pareja. Y, eh, para mí el espectáculo que brinda, por ahí se dan carrera y carrera, ¿no? Sí, o sea, sí. Según eh, las circunstancias de los autos o, o las condiciones, se dan diferentes tipos de carreras y eso presta al espectáculo. Los autos dan al espectáculo porque son autos que, como de calle, que no no pasa nada si vos... Eh, te pegás con el otro de costado, no pasa nada, entonces es una, un, una categoría que se presta al roce, es, está muy pareja, como ya te dije, y, y para para hacer un sobrepaso precisas ir muy al límite, porque eh, está está muy competitiva y además eh, los autos son medios inestables y bueno, se presta para el espectáculo. Yo creo que hay carreras que dan mejor espectáculo en la clase 2, hay carreras que funciona mejor la clase 3 pero en sí en el espectáculo en el espectáculo que da la clase, el turismo nacional eh, es muy bueno pero por el show que brinda de, de sobrepaso de maniobras, de estoques eh, eso en verdad es lo que quiere ver la gente y yo creo que el verdadero automovilismo ir del todo o nada a, a buscar una posición es básicamente eso, la clase 3 por ahí No, por ahí no se ve mucho un pros y demás porque es una categoría más profesional y bueno, por ahí utilizan estrategias de carrera que en la clase 2 no se ven tanto pero también hay estrategias y, y circunstancias de carrera que se dan que hay que respetar y demás eh, Matías eh, ¿cómo es el eh, cómo te solventas económicamente para participar de esta categoría? ¿hay una peña tras tuyo? ¿hay auspiciantes? ¿cómo es? Sí, hacemos una, hacemos una comida antes de todas las carreras, que nace el papá Johnny, y eh, después con publicidad, todo publicidad, y estamos medio, medio complicados, pues siempre vamos eh, un poco con lo justo y un poco de menos, pero bueno, eh, se hace lo imposible para ir a correr y hasta ahora venimos bien. ¿Tu experiencia previa a esto qué, qué fue? Eh, que sos piloto de karting? Eh, ¿De alguna categoría acá de la provincia? Eh, sí, yo hice karting acá en La Pampa, después me fui tres años a correr el campeonato argentino karting. En ese interín viajé a Venezuela, viajé a Italia, viajé a Uruguay. Eh, después corrí en fórmula, un año, fórmula corrí la metropolitana y hice todo el campeonato entero acá de en la pampiana. Y ahora te, estamos acá apostando al tenis. ¿Cuál es, ¿hay alguna proyección de más adelante pasar a alguna otra categoría en el futuro o, o planeas todavía un par de añitos más eh, tratando de correr en el TN? Mira, medio que básicamente la idea es armar un equipo de clase 2 y, y bueno, después ver lo que nos gusta así que armarnos de otro auto, estamos viendo la posibilidad no se da porque estamos, estamos muy complicados económicamente con con la publicidad y demás hay que trabajar un poco en eso y, y ver si podemos construir otro auto y armar una pequeña estructura que nos sirva para para tomar experiencia y para seguir en la categoría. Eh, Matías, ¿qué, eh, ¿con qué auto corres? Un Chevrolet clase. Un, un Chevrolet. Un Corsa. un Corsa. Ah, está bien. Eh, está. Está. ¿Y, ¿Y qué número tienes? El 31. El 31. Yo digo para el que vaya al autódromo este fin de semana no, Oscar, y, claro. que, y, y lo identifique, eh, que es el, el auto tuyo. Mati, muchas gracias eh, por la, por estos minutos y, y buen fin de semana para que, que a los pampeanos les vaya bien más a, más, eh, más allá de, de durante todo el año, acá de local, no que, que siempre es lindo para la, para la gente de acá que va. Sí, eh, de mi parte voy a hacerlo lo mejor que se pueda y mi equipo también trabajamos de hecho estamos probando para para mejorar un poco la situación de la plata y, y estar más adelante queremos ser protagonistas para para brindarle algo a la gente de la pampa algo mínimo pero bueno una alegría que se vaya a la casa está bueno y a nosotros también nos va a ayudar mucho así que estamos trabajando en eso y esperemos dar un fin de espectáculo y que se nos den las cosas y poder representar muy bien a la pampa abrazo grande bueno La palabra de Matías menville entonces, piloto de Macachín, que va a correr este fin de semana en el Turismo Nacional Clase 2, el auto número 31, que es un Corsa Classic, ¿no? Un, un Corsito. El auto que sí. corre. Tercera temporada, pero bien, como él decía, no tuvo algunos baches en el medio por la cuestión económica, eh, que es realmente bastante complicada para... Para cualquier piloto, salvo aquellos que por ahí tienen un equipo muy grande detrás, ¿no? Claro, una estructura. ¿cómo pero el se dice? chico al que le ha ido muy bien con el karting, aquí en La Pampa, con, yo me acuerdo de verlo de verlo corriendo con 12 años y le, le ganaba a chicos de 20, 30, 40, corría en el karting, corrió en Europa, tuvo un par de pruebas en Europa, corrió en la Fórmula Metropolitana, que es una categoría importante a nivel nacional, y bueno, probando el turismo nacional, pero... Tiene 18 años, ¿no? Es un chico muy, pero muy joven y que ya tiene una trayectoria importante.